inteligentes o activas siempre son las malas ¿no? las brujas Ajá. Eh, sí, sí. que usan esa inteligencia para, para la maldad digamos eh, entonces nos pareció algo, en realidad primero salió la idea de contar estas historias de en principio Frida y Violeta para chicas y chicos y después en el camino nos fue surgiendo esto de que contrastaban con esas mujeres que, que no habían hecho tanto en sus vidas, por lo menos no activamente, uh -huh. y que tenían unas vidas tan individuales y tan abocadas a, a esto de formar una familia, de continuar con el legado de la realeza. Bueno, ese tipo de cosas que, que nos parecía muy, muy lejos de, de lo que es nuestra América, nuestro continente, nuestras mujeres, nuestra historia. Así que un poquito confluyó todo eso en esto que termina llamándose Colección Antiprincesas. Exactamente, es un anti-princesas porque del otro lado se muestra, digamos, la princesa desde la realeza, pero ¿cómo se construye el relato, digamos? ¿Cómo es, ¿Cuál es lo positivo, digamos, de, esto, de estas colecciones? Claro, anti-princesas le pusimos, pero no tiene mucho de anti, porque justamente es muy propositivo. Uh -huh. eh, tampoco queremos desterrar a las otras princesas, simplemente están y a las chicas les gusta mucho es parte de, de algo muy poderoso que nosotros no vamos a cambiar de un día para otro, pero sí nos parece que es un granito de arena para mostrar otras cosas. Y dentro de lo propositivo tiene que ver con eh, estas historias de, de mujeres que han construido más colectivamente, han pensado en esto que salieron a buscar y a hacer y rompieron con todos esos moldes de la sociedad, también no en beneficio propio, sino buscando un arte popular, eh, pensando po y, y haciendo políticamente en un México postrevolucionario o en un Chile donde las injusticias, eh, por ejemplo, con los mineros, que fue algo que Violeta trabajó mucho, eh, eran marcadísimas, eh, y todo esto en un contexto donde las mujeres no, no trabajaban aún, no tenían su propio, no disponían de su propio dinero, no hacían cosas por fuera de de la familia o de los maridos, no había mujeres que no eran madres prácticamente, Frida no fue madre y tenía su amiga Tina Modotti que tampoco lo fue, eh, bueno, todas estas características que, que nos parecen muy positivas y muy válidas para rescatar aún hoy. Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál fue el criterio que, que fueron utilizando para seleccionar a, a estos personajes de la historia? Estas dos, justamente, eh, ya habíamos trabajado en, en otras etapas de su sudestada, entonces teníamos sus vidas investigadas y para nosotros eran personajes muy fuertes y que admirábamos profundamente. Así que fue casi pensar primero en ellas y, y después en, en la colección, digamos. A partir de ellas nos fue surgiendo este tema, fue como, como una sola cosa. Claro, lo que tenían que hacer era or, ordenar el material para transmitirlo en, en otro clave, ¿no? ¿Ya tenían la, el archivo hecho para Sí, mí, te... empezamos a trabajar en otro lenguaje que, de por sí, conocer tanto las historias nos permitió darnos esa licencia de empezar a trabajar el lenguaje. Y después eh, ahí también aparecieron los dibujos de Pitu, que fue como algo fundamental para pensar esta colección porque Pitu si bien venía trabajando en, en esa línea siempre, eh, no había publicado nada y nos pareció que eran un complemento enorme para, para este tipo de cuentos y él también lo demostró en, en sus cuentos porque le puso mucha sensibilidad a los dibujos y además terminaron siendo un lenguaje propio dentro del libro. Claro, no solamente texto, algo para leer, sino que busca, busca otra forma de soporte. Sí, sí, además de los dibujos que de por sí a las chicas y a los chicos les encanta y nos parece que está buenísimo eh, mostrarlo porque además estamos trabajando con artistas y artistas populares, con lo cual eh, el formato así de dibujo, de historieta, nos parece un buen soporte. Y después está también el diseño de Martín que eh, él buscó también dentro de lo que pensábamos como, como proyecto, armar un lenguaje más cerca de las nuevas tecnologías, es decir, teniendo en cuenta que esto de que se dice que los niños y las niñas no leen o que leen menos que antes, nosotros en vez de partir de esa premisa y subestimarlos y decir, bueno, ¿por qué no leen? Pensamos que, que ellos eh, abordan diferente la lectura, las palabras, tienen una forma mucho más intermitente de, de leer y más este, con muchos estímulos a la vez. Entonces intentamos probar, que es el, el trabajo que hizo Martín, de, de llevar el diseño de un libro, de un soporte papel, pero relacionado con las nuevas tecnologías. Entonces uh -huh. hay ventanas, hay disparadores, hay muchos dibujos que van complementando. Sí, un, <risa> un diseño palabras. muchísimo más dinámico. Claro, es un diseño más dinámico, emulando este lenguaje nuevo de las chicas y los chicos para nosotros adaptarnos un poco más a su realidad y en vez de pedirle que sigan adaptándose a la realidad de nuestras infancias ¿no? sí. Ajá. Nadia, ¿tiene, ¿ustedes tenían o conocen algún antecedente de publicaciones en esta línea, de este tipo o, o no, no habían encontrado algún antecedente? En realidad no buscamos mucho y nosotros sabemos que está el, el No quiero ser princesa que en la librería de mujeres uh -huh. lo, se consigue y, y, y se ha trabajado con, por ejemplo mi mamá Es, este, maneja un colectivo con libros así no sexistas que, que mostraban a las mujeres en, en tareas que siempre se le envirgaron a los hombres, digamos. Pero no salimos a hacer una búsqueda anterior. En realidad empezamos a pensar en esto y, y, y nos mandamos a hacer, y sabemos de, de muchísimas publicaciones, porque es una idea que está dando vuelta, por algo tuvo tanta repercusión, digamos. No es porque hayamos Ajá. descubierto la pólvora, sino porque tocamos una fibra que estaba ahí latente ¿Cómo, cómo, eh, yendo, Vos nombrabas esto de las repercusiones, ¿cómo fueron estas semanas? Lo, al libro, los que damos vuelta por la feria, los lo hemos visto en Parque Savera está dando vuelta en distintas librerías, ¿cómo ha sido la repercusión en estas semanas de, del material? Eh, Muchísima. la verdad es que hace 15, 20 días que la repercusión que tuvo y además llegó a países de Latinoamérica de Europa eh, Nos ha sorprendido mucho porque nosotros hicimos la prensa como normalmente la hacemos hace 10 años, digamos. No, no hemos cambiado ni hemos armado ninguna estrategia. Eh, pero bueno, por eso digo que evidentemente había algo ahí que estaba dando vuelta y que a pesar de que las chicas aman las princesas, digamos evidentemente los adultos y las adultas, además de, de los propios niños, estaban esperando alguna otra cosa porque porque tiene mucha repercusión, y así que bueno, estamos adaptándonos a eso también, a esto de, de que nos llamen mucho más seguido, que nos pidan a los Facebook, a los mails, eh, mucho más material que antes. Nadia, Frida Kahlo y Violeta Parra hasta ahora, ¿cómo sigue la colección? ¿Tienen pensado seguirla? Sí, estamos trabajando en Juana Zurduy, uh -huh. que es el próximo libro, esperemos que para mediados de octubre esté ya en la calle, Estamos trabajando un ritmo mucho más lento que los dos anteriores, por esto que les contaba recién, que tenemos que atender a demandas que no, pre no preveíamos y somos los mismos de siempre. Así que este, es una tarea nueva para nosotros. Pero sí, seguimos con Juana y después veremos quién será la cuarta, todavía no hemos definido, porque la verdad es que hay muchas mujeres que nosotros queremos rescatar y que, y que consideramos que son valiosas, así que vamos de a poquito pensando en la cuarta.